La Glorieta con Rosmaria Alonso. Javier González es un hombre pegado al m i s t e r i Con nueve años entró en la fiesta y desde entonces pues, ha tenido numerosos papeles, además muy importantes. Pero quizá el, mayor, el de mayor relevancia es el que ha conseguido hace un año la titularidad como maestre de capella del m i s t e r i del patrimonio de la humanidad. Pero también es organista de Santa María y el instrumento por excelencia. De los momentos más emotivos de las representaciones de nuestra festa, Javier González no lo olvida. Ante su pasión por este órgano, por、eh, la música del órgano, Javier González ha vivido su rehabilitación y ha hecho posible que siga teniendo un papel destacado con la organización de un ciclo de conciertos. ...que Cada año se realiza en el interior de Santa María con entrada gratuita y con organistas de primer nivel. El ciclo de este año comienza mañana viernes. Muy buenos días, Javier González, maestre de Capella.、Días. Muy buenos días. Bien, pues mañana empieza este ciclo que ya es,、eh, estamos hablando de 10 años, la décima sí, sí. edición.、Eh, sí, es el décimo aniversario que podemos. Bueno, vamos a celebrar con unos buenos conciertos, pero sí, llevamos ya 10 años. Bien, pues ¿con quién, con quién vais a, a comenzar en 2023 el ciclo? Porque se va a celebrar todos los viernes de este mes de noviembre、sí. a las 9 de la noche. Todavía sigue siendo un ciclo pequeño y hacemos tres viernes nada más, pero, pero el año que viene yo creo que podemos ir creciendo.、Eh, comenzamos fuerte, muy fuerte, con el, con el organista de la, de la catedral de Westminster. Que es el organista que tiene el lujo de, por ejemplo, tocar en los actos más importantes, como por ejemplo el entierro de, de la reina cuando murió y la coronación de, del príncipe. Y además estrenando una obra que se hizo para la ocasión. O sea que, que ahora mismo en Europa es、pues, uno de los mejores. Pero, ¿qué ha escogido para el órgano de Santa María? Pues ha escogido, como siempre, Bach, que no puede faltar en ninguno de los organistas. Va a tocar piezas de Marcel Dufle, porque estamos pasando de la época barroca con Bach. A la época romántica. ¿Por qué、uh -huh. puede hacer esto? Porque el órgano lo permite. Este órgano permite tocar música barroca y permite tocar música romántica y música más moderna. ...y... Eh, Jochen, que también es de, del siglo XIX, o sea que, que también para sacarle todo el partido al sonido del órgano. O sea, merece la pena poder disfrutar que es una hora de concierto de 9 a 10? Es un, poco, un poquito menos, porque、ah, es verdad、así. que nosotros pensamos que todavía no estamos habituados a la música de órgano, entonces a, a los concertistas les decimos. 45 minutos、Ajá. para que así se queden todos con ganas y puedan volver al, al concierto del, de la semana siguiente. Pues merece la pena mañana viernes, porque la entrada es gratuita.、Uh -huh. Llenar es Santa María, porque yo creo que con 10 años ya、eh, de experiencia este ciclo se llena.、Sí. El siguiente viernes, ¿a quién le toca? Le toca al organista del Duomo de Milán. Y este fue porque yo cuando, cuando viajo. Pues entramos, claro, siempre entras a la catedral y todo.、Uh -huh. Entonces voy siempre persiguiendo a los organistas, me voy a la misa, espero a que bajen y todo eso. Lo abordé allí porque también fuimos a visitar la, la escolanía de,、uh -huh. a los puericantores de la Catedral de Otumo para hacer un intercambio con la nuestra. Entonces hablé con el organista y lo invité a venir y encantadísimo, porque ya conocía también de oídas el órgano. Y, y se llama, es Emanuel Vianelli, que vendrá la semana que viene. Y, ¿Y l última. Y el, y el viernes nos toca una mujer, porque siempre, este instrumento siempre ha sido un instrumento masculino. Porque,、uh -huh. bueno, pues hay que. aquella época,、pues、aparte de que siempre han sido los curas los que le tocaban, pero ya por fin ya hay un montón de, de mujeres grandes organistas. Y esta es Anabelén García, que es organista de, de la Catedral de San Sebastián. Uh -huh. Entonces, t a m b i é n Pues como es un ciclo internacional, no puede faltar a l g u i e n de nuestro país, una ¿no? mujer. Claro, ¿alguno de los tres invitados para el ciclo de este año repiten? Sí,、eh, vamos a repetir. Solamente, a ver, solamente repite el de Westminster, porque ya vino,、uh -huh. pero también pasó un poco desapercibido. Y, y creemos que para este aniversario, pues invitarle ha querido venir también, porque le encantó estar aquí en Elche, le encantó el órgano, entonces enseguida ha querido venir. Y luego también porque、eh, cuando vino no, no era. No t e n í a tanta relevancia y ahora, pues.、Eh, Hombre, claro. Sido. <risa> no, pero fíjate, te lo he preguntado porque esto dice mucho de nuestro órgano. Vienen. Enamorados sí, sí. por lo que tenemos, sí, este sí. instrumento. ¿Por qué está considerado como una pieza única en Europa? Y, y de hecho, te voy a decir que la organista que vino de Suiza me escribió para decirme que le gustaría repetir y que vendría、pues、y, y que no teníamos que pagarle. ¿eh? ¡Qué <ríe> o sea, barbaridad! ¿no? Entonces, es, es por eso, porque este órgano es cómodo, es muy cómodo de tocar, saben que siempre está a punto, o sea, está muy bien cuidado. Y bueno, es un órgano nuevo, pero también lo cuidamos muchísimo con el patronato. Bueno, la suerte que tenemos q u es e que el patronato y la basílica、eh, invierten todos los años e n En u n a limpieza y en un cuidado. n o、uh -huh. Entonces hace que el órgano e se t se mantenga. Y cuando los r g a n i s t a s vienen,、pues、es muy cómodo tocar. Tiene, tiene aparte un ordenador de a bordo donde pueden registrar todos los sonidos. Y, y luego, p、pues、u eso e s también, ...pues vienen aquí.、Eh, en el caso de esta chica suiza que venía de, para estar aquí un fin de semana. Tomando el sol、sí. y bueno, le, le, le atendemos bien y tal. Entonces, pues e en, s t a r encantado, sobre todo eso, del placer de tocar este órgano. Lo has dicho, iba a preguntarte por la historia del órgano de Santa María, porque, claro,、si、el misterio tiene tantos siglos, el órgano y el misterio, vamos, es que es el instrumento claro, importantísimo、sí. para los momentos más emocionantes de él、sí. mismo.、Eh, ¿qué, ¿Qué vicisitudes ha tenido el órgano de Santa María? ¿Por qué es nuevo? Es que sabemos que, que hay órganos desde el siglo XV y que forma parte del misterio porque están en el Consueta.、Claro. Entonces,、eh, no sabemos lo que había antes de, del siglo XVIII, pero el que teníamos en el siglo XVIII debió ser un gran órgano porque no lo hizo el organero de, de Valencia. En cada región había un organero que era el encargado de, de cuidar las iglesias de cada región. Nosotros, los del Che, como siempre hemos sido más chulos, un pueblecito <risa> del Che se fue al organero del, del Palacio Real, o sea, el, el organero de Madrid, el, el de la. ...la Corte,、Vaya. ese fue el que vino aquí a Elche a hacerlo, el mismo que hizo los órganos de la Catedral de, de Granada. O sea que tenemos, teníamos un órgano con similitud a la Catedral de Granada. Entonces, y fíjate que Elche en aquella época que serían cuatro casas o una aldea, ¿no? con, con, pero、claro. que sí que teníamos esta basílica y un gran órgano. Además, dicen que la, la fachada estaba supervisada por Salcillo, los, las esculturas que tenía. o sea que... ¿no? Y desapareció en, en, en febrero del 36. En el incendio. En el incendio, y bueno, pues entonces, entonces, claro,、eh, necesitábamos tener. Algo para, o sea, no podíamos perder ese nivel, ¿no? de, porque después de la guerra lo, la, el gobierno、mmm, franquista、pues、sí que ayudaba un poco a las parroquias, pero era algo no muy bueno, no eran muy buenos órganos lo, lo, lo que se hizo.、Yeah. Entonces ahora, gracias al patronato, gracias al misterio n i y que se han podido con, recoger las subvenciones, pues tenemos este órgano desde el 2006.、Que、este órgano está construido por,、eh, creo recordar, g r e n z i n g q u i é n era? Pues g r e m s i n g es ¿Quién? uno de los mejores、eh, organeros ahora mismo de, de Europa, porque los órganos de, de los grandes auditorios, como en Bélgica, en París,、eh, en Inglaterra, en Alemania, ¿no? eh, los está construyendo g r e m s i n g Las grandes catedrales, la catedral de Bélgica tiene un gran órgano que también lo ha hecho él. g r e m s i n g es un, un alemán, un organero alemán, pero reside en, en Cataluña y ahí tiene su taller. Y desde aquí hace los mejores órganos de. Es, digamos, es la marca, la marca. Pues, Javier, te hemos visto mucho tocar ese órgano de Santa María. Estás enamorado del mismo, como se enamoran todos los、sí. organistas, pero eres maestre de capella. No lo puedes compatibilizar en las representaciones. En las representaciones, no. O sea que, aunque seas el organista de Santa María, tenemos a Ramón Cano,、sí. quien es ahora el organista, quien te sustituye、sí. en ese instrumento. Tenemos una pieza única, un ciclo consolidado de conciertos.、Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más eh, eh, le puedes sacar al órgano de Santa María? Pues ahora, gracias a, al, al Ayuntamiento de Elche, la c o n c e j a l í a de Cultura, vamos a, hacer un, vamos a dar un paso más para el 2024, porque vamos a firmar un convenio. Y lo que vamos a hacer es que no solamente estos tres conciertos, sino ampliarlo un poco más y luego abrir las puertas del órgano. Jornadas de puertas abiertas para escolares. ¿Por porque en, aquí tenemos la suerte de conocer un instrumento. Hay muchos pueblos donde no existe ese instrumento y lo pueden ver solamente en fotos. Cuando se les habla a los escolares, Sobre qué es un órgano, nadie sabe. Piensan que es un piano grande o una cosa que está ahí en la iglesia.、Tal. Aquí sí que se, lo podemos ver, lo podemos escuchar y vamos a hacer pues, conciertos didácticos. Y hay una cosa muy importante que es una escuela de órgano.、Pues、se va a crear una escuela de órgano que probablemente empiece la semana que viene, donde ya se han apuntado unos 15 niños, que, que ya es muchísimo, para, porque no hay 15 niños. Eh, en un conservatorio en, de España. Entonces, vamos a ser la, la escuela de órgano que más alumnos tenga en toda España. 15 niños, esto es un exitazo, sí, sí. pero ¿por qué? ¿Son niños de Ilche? ¿Todo? Sí, sí, son niños de Ilche.、Eh, lo que pasa es que bueno, lo, hemos, lo hemos ofertado desde la escolanía del Misteri. Entonces, estos niños son, son escolanos, porque también creo que el, el futuro organista de la, del Misteri, pues. pues ¿Por qué no formarlo ya desde aquí? ¿no? Entonces, también hacer una especie de. Bueno, o una escuela de música que les va a venir muy bien para cantar. Pero、eh, que, se, que esté enfocada a los instrumentos del misterio. Y claro, aquí enseñar trompeta y flauta, pues a lo mejor no puede venir muy bien, pero, pero vamos a, a relacionarlo con el misterio. ¿no? Entonces,、claro. que salgan de aquí los organistas. O sea, que esa escuela estará en el seno del patronato del misterio. En la casa de la festa tendrán las eh, clases eh, teóricas y las prácticas a, en Santa María. ¿Cómo lo vais a hacer? Lo vamos a hacer todo. La, la clase que tenga cada niño individual será práctica y teórica. Y será en Santa María, será en la Basílica. Y tenéis horarios ya, porque sí, sí. si empezáis, ¿qué día empieza? Pues es que estamos todavía, esta semana estamos cuadrando los horarios, porque, porque no quiero que pierda el ensayo, entonces tiene que ser antes del ensayo, después del ensayo, y viene un profesor que se llama Nuno Kawaguchi, que, es, que entonces, bueno, era compañero mío, estudiábamos juntos, él es profesor de órgano, Entonces vendrá él para dar las clases, y mientras estamos unos ensayando, cantando en la casa de la fiesta, otros estarán en clases de órgano en la basílica. ¿Y quién lo financia? ¿Las matrículas de los niños? ¿Quién financia esta aventura? Es que el problema es que, como vamos a, hacer, vamos a empezar, yo lo que he dicho es que vamos a empezar, y los padres son los que van a ayudar, entonces cada... porque es, no ha sido una cosa ofertada para. Sino que, que yo primero he hablado con los padres, y estos padres, que estos, a estos niños, a lo mejor los llevan a, a clases de piano. A, a, A academias particulares donde, donde、pues、aprendí a tocar el piano, pero, pero claro, los niños prefieren tocar el órgano. Entonces van a contribuir, pero el patronato va a ayudar en estas, en estas clases. Pero claro, aún、eh, como se está gestando, pues de momento vamos a ver cómo funciona、claro. y luego ya que sea algo oficial. Claro,、eh, esto es como algo piloto, una experiencia es. para luego abrir esta escuela no solo a los escolanos. Es, esta escuela es, puede tener、claro. esas puertas abiertas al resto de escolares. Sí, sí, además seríamos, seríamos o、bueno, incluso... Y de adultos. Y, y de adultos, claro, y supongo que para. Para toda la diócesis, incluso creo que ahí a lo mejor debería de participar el, el obispado, incluso porque de aquí pueden salir los or, futuros organistas para el resto de, de las iglesias de Alicante. Que ahora a veces pasa que me llaman: Oye, puedes venir a tocar a, a la catedral de Alicante, p u e s no puedo. porque Entonces a veces faltan organistas. Pues sí, vais a dar un paso más para dar a conocer lo que es el órgano, Javier.、Uh -huh. Tu pasión es el órgano. Tú, tú sabes、sí. tocar perfectamente el piano, te hemos visto en un teclado.、Uh -huh. Pero, ¿qué es el órgano? Realmente no es un piano gigante, no, no. ¿qué es un órgano? El órgano es un instrumento de viento, no es como el, el piano que es más percutivo. Tiene una técnica totalmente diferente, se toca con, también con los pies. Y bueno, pues es, es, el órgano es una orquesta. o sea, cuando sea, una, Yo creo que cuando un pianista conoce el órgano, ya no quiere tocar el piano, que es un poco lo que me pasó a mí. Yo ya dejé de estudiar piano y me dediqué al órgano. Y también por eso,、eh, yo no sabía que se podía estudiar el órgano cuando yo era pequeño, hasta que, que gracias a Don Antonio Hernández, que me, me metió de organista en El Salvador, pues entonces descubrí que sí que se podía y que en, en Alicante se podía estudiar. Por eso yo también hago、eh, un curso para los, los, las clases de piano del conservatorio, para que conozcan el instrumento, porque también puede ser que haya alguna persona que esté Estudiando piano en el, en el conservatorio, termine la carrera de piano, pero conozca el instrumento y sepa que, que ese instrumento existe y que se puede tocar. Entonces, que vengan a tocarlo, que lo conozcan y luego pues, tengan la posibilidad de estudiar. ¿Qué importancia es ese trabajo? Porque al fin y al cabo lo que estás、eh, consiguiendo no solo es fomentar la música del órgano, Que se lo merece、uh -huh. porque es una orquesta, lo acabas de definir muy bien, sino que además garantizas un relevo generacional para los organistas sí, de sí. Santa María, que、Esperemos, supongo、espero. que os costará en estos momentos buscarlo cuando hay tan pocas plazas,、sí. tan pocos estudiantes. También tenemos la suerte de que. Ramón Cano es el organista ahora del Misteri, pero luego está don José Moya, que es el, el vicario de la Basílica, que es organista. O sea,、ah, ha terminado、también. la carrera de ó r g a n o t a también y lo tenemos ahí. O sea, pero es una suerte que haya uno, un cura organista. Creo que es. Él, creo que es El único que hay, o el segundo que hay de dos que hay en la diócesis, nada más. Entonces pues、importante. Javier González, gracias por hacernos vivir ciclos como estos de primer nivel, con organistas de primer nivel, y por fomentar la música、uh -huh. en el interior de la Basílica de Santa María y fomentar a los escolanos esa pasión por el misterio.、Sí, sí. Y por lo que tenemos aquí en Elche. Muchas gracias y te espero mañana para, ver, para el concierto. Para disfrutar todos. Gracias.